Yo creo que va a haber paro en muchas provincias. Vamos a ver qué pasa en estos días, porque todavía hay mesas que no, que no se han constituido. Pero creo que es un año que donde va a haber conflicto social. Va a haber movilizaciones, marchas, va a haber conflictos todo el año. Porque, bueno, obviamente la situación está cada vez peor. Nosotros hemos tenido una, un aumento de las tarifas monstruoso. Con solo mirar el, el, lo que la boleta de la luz, usted sabe que una maestra no puede aceptar un 15% porque es mucho menos de lo que le llegó de luz. Y estamos hablando de sueldos bajos, que otra cuestión que hay que decir es que la inflación sobre los deciles más bajos de los salarios impacta el doble.